Y sí, para hoy eh, la comisión por unanimidad había resuelto el lunes pasado invitar a el ingeniero Rolando Ferrari, que es eh, este quien en representación del departamento ejecutivo está encargado del control de la concesión de obras sanitarias para conversar sobre cuál era la mirada de él que este digamos tiene que tener eh, un contacto permanente a, a lo largo del año con, con todos los temas de la concesión. Este, pero bueno, eh lamentablemente el ingeniero no concurrió, no recibimos ninguna nota ni ni ni aclaración de de cuál era el motivo de de la falta. Así que estuvimos eh mirando el expediente y estamos a la espera también de lo que también habíamos hecho el lunes pasado, que era eh le habíamos solicitado una serie de información a la concesionaria. Este fundamentalmente que tiene que ver con temas estadísticos este como para poder seguir analizando el tema y, y empezar a avanzar acerca de tomar una resolución eh, positiva negativa o o la que fuere pero bueno este en estos momentos concretamente estamos a la espera de eh, de esa información que nos tenía que proporcionar la la concesionaria y Eh, teníamos la intención de intercambiar opiniones con el representante del Ejecutivo hoy, pero bueno, esto se ha frustrado porque faltó a la cita. ¿Y quién eh, le había hecho la invitación? La Comisión de eh, Infraestructura. Eh, personalmente. No, no, mediante nota, este, como es la Comisión de Infraestructura, el lunes pasado emitió un dictamen a fin de invitarlo, bueno, esto se tramita... Habitualmente a través de, de la Secretaría de, del Consejo se envía una nota al Departamento Ejecutivo Municipal este, que por forma, por estilo, van dirigidas al Intendente Municipal. Este, digamos, es el trámite habitual cada vez que se invita a algún funcionario. Este, y bueno, eh, no concurrió, eh, los concejales... Eh, oficialistas que integran la, la, la comisión no tenían noticia de si había sucedido alguna cosa este bueno, quedamos a la espera esperemos que esto se pueda subsanar y que por ahí pueda concurrir el lunes que viene este porque nos parece importante contar con la visión repito de quien está encargado de Eh, hacer el seguimiento de cómo se va desarrollando la concesión. Bien, eh, ¿este era el único tema o, o casi el más importante o había otros también? No, no, hay, hay muchos otros temas que, que, que, que fuimos analizando, eh, por ahí este es el más candente este, o el que más repercusión puede llegar a tener, digamos, ¿no? Eh, este Estuvimos viéndolo en el expediente de todas maneras, eh, como es, pero bueno, Eh, todos estamos a la espera de recibir la información que habíamos solicitado como para poder empezar a tomar alguna determinación.